Ya estamos recibiendo a Plinio, esperen, vamos a silenciarnos nosotros acá. Plinio, bienvenido como siempre. Buen día Hernán, gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, ¿cómo está el tiempo por ahí? Mira, aquí me imagino que ahí bien frío porque aquí esfrió un poquito. Sí, estaba leyendo la prensa brasileña que estaban un poco, en Brasilia sobre todo, que estaban... Quejándose un poco de, del frío. No sé cómo en ese país tan grande como suele ser en, en el Distrito Federal, pero estaban dando como noticia las bajas temperaturas. Mira, para un uruguayo, yo creo que es incomprensible esta uh, queja de frío en Brasilia. Ustedes claro. no lo notarían. Claro, claro. En, en realidad debe haber quedado un poquito más fresco, ¿no? Es una onda de frío que llega y es fuerte, entonces. empujó hasta un poquito más arriba de San paulo pero más frío pero nada asustador bueno plinio vayamos a, a la agenda de temas eh, por lo menos eh, siempre pasa que te, te planteamos nosotros algunos que vemos en la prensa pero se suman los que puedas te pueda aparecer a vos eh, pero que eh, destacábamos, queríamos ver la lectura también política económica de una noticia que habla de Petrobras, de un ajuste en su estrategia de precios respecto a los precios internos con los internacionales. Eh, qué, ¿Qué dimensión puede implicar eso, ese, un cambio en la política de precios de Petrobras? Mi Hernán esta es una, una promesa de campaña de Lula, cambiar la política de precios de benzina y de diésel de Petrobras. ¿Cuál era la política antigua? En una política de vincular los precios al, a los precios internacionales del petróleo. Lo que quería decir que cada vez que aumentaba el petróleo o que devaluaba el real, esto automáticamente venía para los precios de, de los combustibles. esta política generaba mucho problema y nosotros llegamos a discutir esto aquí en Radio Centenario ¿por qué? porque a veces el precio aumentaba a los 10 días, a los 15 días y entonces como todo el sistema de transporte brasileño es totalmente irracional hecho sobre ruedas dependiendo de combustibles esto creaba una inestabilidad económica muy fuerte Es un sistema que fue creado por Temer y man, mantenido por Bolsonaro, pero totalmente irracional. De los países grandes, yo me atrevo a, a, a decir que Brasil probablemente era el único país del mundo que tenía este tipo de política de precios. Entonces, Lula dijo que iba a cambiar. Bueno, demoró un poquito, pero cambió, lo que es muy bueno. Uh -huh. Para que tengan una idea, Hernán, La Petrobras distribuyó el año pasado 100 mil millones, eh, 100, 100, millones de reales en, eh, en eh, dividendos. Uh -huh. O sea, esta política que, que impuso Temer beneficiaba a los accionistas de Petrobras, que es una porción minúscula de la población, y a los importadores de petróleo, que son las grandes empresas. Entonces, era una política... completamente absurda, antinacional, antisocial y muy bueno que Lula, después de mucha tergiversación, haya tenido el coraje de cambiar la política. ¿Y ¿En qué consistía? En qué, ¿Qué implica el cambio, para entenderlo, en cuanto a medidas económicas, Plinio? Implica que el precio de los combustibles será fijado con... con un criterio que no es el criterio de la rentabilidad máxima de la empresa, pero sí con un criterio de política nacional. Uh -huh. Entonces, eh, no es necesario maximizar la producción de, de, de lucro de Petrobras, pero sí, como es una empresa estatal, garantizar un mínimo de racionalidad en el precio del combustible. Entonces, de práctico significa que, que si hay una oscilación en el dólar, ¿No? Si hay una oscilación en el precio del petróleo, esto no se transmite de manera automática a los precios en, en, el, en, en los centros de distribución de, de, de combustible. Bien, eh, otra temática que queríamos eh, plantearte, se habla de un relanzamiento, creo que algo de esto nos has comentado vos, pero... Uno, el, el ministro correspondiente habló de un relanzamiento de la reforma agraria en, en Brasil a qué se refieren cuando desde un gobierno como el de Lula se está hablando de reforma agraria Plinio Bueno esto eh, esto bueno este es un tema importante ¿no? uh -huh. que es el problema de, de la estructura agraria y de la y de los conflictos agrarios En realidad esta noticia no, no salió aquí en Brasil con muy fuerte, no no, porque el gobierno en realidad está reculando en, en su política de reforma agraria, porque tiene la presión de los, del agronegocio, que son los latifundiarios. Pero este es un tema importante porque el Congreso Nacional recién ayer instauró una, una comisión de investigación parlamentaria, contra el MST, contra Entonces, el MST, el, uh -huh. sí, para investigar el MST, no, pero eh, la composición de, de, de esta comisión es de extrema derecha, es conducida el presidente de la comisión es un diputado militar de Bolsonaro y el relator que es que, que es un cargo muy importante, no, es, que es el que hace las síntesis de todo es el, un exministro de de Bolsonaro que fue ministro del medio ambiente uh -huh. que se llama Sales y que es un reaccionario total, entonces es una comisión para poner el MST y el gobierno en la defensiva criminalizar la lucha por tierra, entonces yo creo que eh, en, este, en esta frente la frente de la reforma agraria sinceramente yo no veo ninguna posibilidad de grandes avances en el gobierno Lula, además si, agarra, si, si, si, si vemos la evolución de la reforma agraria en Brasil, mm. vamos a ver que el, el, el máximo, el clímax fue durante, en el segundo gobierno de Fernando Henrique, cuando había mucha lucha de los sin tierras, ¿Ya? y esto fue decayendo, Lula hizo menos reforma que Fernando Henrique, el segundo Lula menos que el primero, mm. y Dilma mucho menos que el segundo Lula. Entonces, es, es una, digamos, una parálisis de la reforma agraria. Esta claro. es la situación. Claro. Eh, sí, yendo a algún detalle más de la noticia que veíamos, Plinio, es, fue un anuncio hecho eh, días atrás por el ministro de Desarrollo Agrario, Paulo Teixeira, durante una feria nacional de la reforma agraria que hace en San Pablo, precisamente el movimiento sin tierra de Brasil que dijo que este mes el gobierno de Lula va a relanzar los programas de reforma agraria, la redistribución de tierras que están catalogadas como no productivas para entregar a, a familias campesinas bueno este Paulo, es Paulo Teixeira es un, un cuadro antiguo del, del, del, del PT un hombre muy moderado y bueno y hay que siempre hacer devaluar lo que se habla y lo que se hace esto en Brasil es particularmente importante uh -huh. no porque el, el brasileño te encuentra en la calle y te dijo oye te voy a llamar bueno y un chileno espera la llamada pero esto no quiere decir que lo va a llamar quiere uh -huh. nada más que tienen, o sea que tiene que es una amabilidad No, Esto no tiene en realidad por mientras ninguna consecuencia práctica, absolutamente ninguna, al contrario, yo creo que esta declaración viene para contraponer una otra que hizo el mismo ministro para en una reunión con el agronegocio eh, reculando en la política de demarcación de, de, de tierras indígenas, uh -huh. que llegamos a mencionar también la semana pasada. Entonces yo creo que aquí es un, un lío bien fuerte y yo no creo que por ahí va a salir mucha cosa, aunque yo espero estar equivocado y que de hecho el hmm. gobierno haga algún claro. tipo de iniciativa por la reforma agraria. Claro, premio, hagamos una pasada por la actualidad de Jair Bolsonaro, el ex presidente tuvo que ir a declarar nuevamente a investigadoras. Por, pero en este caso fue por lo del fraude de las vacunas sí bolsonaro fraudó su, su vacuna contra covid no uh -huh. pero él dice que no que no lo hizo nada que que si hubo fraude fue iniciativa de su ayudante de órdenes se llama bueno ayudante de órdenes que yo sepa cumple órdenes no claro. no tiene iniciativa alguna nada más cumple órdenes pero hubo fraude el certificado de vacuna de Bolsonaro y de la hija de Bolsonaro ¿por qué? porque ellos fueron a Estados Unidos y tenían la intención después de viajar y de volver a Brasil y para viajar necesitan un certificado de vacuna entonces él dice que no que no fue él que fue toda iniciativa propia del del Ayudante de órdenes, que es un, un, un militar de familia militar, el abuelo militar, el papá general. ¿Es y, este Cid? Tenía. ¿El tal Cid es? Eh, eh, Mauro Cid, ah. sí. Este señor es un coronel, teniente coronel que tenía, se, se dice, una carrera brillante, primer alumno, un tipo excepcional no, en, en la carrera militar. Que se veía todo el tiempo al lado de Bolsonaro sirviéndole agua, mostrando alguna cosa escrita en el celular, trayendo cosas que Bolsonaro le, le, le pedía para traer en sus lives, un cuadro, algo, algo así. O sea, en una posición realmente servil. Y este hombre es el que, el, el, el tipo que hacía el trabajo sucio de Bolsonaro, es el que fue enviado para ver si conseguía eh, liberar Las, los collares y las perlas que Bolsonaro ganó que o sea que el Estado que, que Bolsonaro dice que ganó personalmente claro. no del Arabia Saudita es el hombre que hizo bueno que Bolsonaro movilizó para hacer el fraude del certificado y y todo lo que hay de cosa fea en en Bolsonaro tiene el dedo de Mauro Siche lo que muestra ¿Para qué sirve un primer lugar y una carrera brillante de los militares? ¿no? ¿Por qué? Para hacer trabajo sucio y trabajo muy, muy banales en realidad. Y, y en eso está Bolsonaro. Él niega todo y espera contar con la lealtad de Mauro Sigi. Hoy día Mauro Sigi va a hacer su declaración. Lo más probable es que él asuma la culpa. Porque además este señor es del grupo de Augusto Heleno, eh, que es el grupo más de derecha del ejército brasileño. Entonces, sí es un militar, además de, de militar, probablemente es un militante fanático de la extrema derecha. Pero también va después a de haber que declarar la mujer de Maurusic, porque él también fraudó su, su certificado y el certificado de la mujer. Entonces hay que ver si ahí no hay algún eh, hay alguna brecha en la jerarquía uh, de, de lealtades que pueda, digamos, eh, eh, incriminar a Bolsonaro. De cualquier manera, aunque él asuma toda la culpa, es evidente que esto solo benefició a Bolsonaro y además hay que ver si Bolsonaro utilizó o no el certificado, porque aunque él no haya hecho el certificado se salve de decir que él fue el, el, el responsable por el la fraude, el fraude de, del certificado, si él utilizó una cosa fraudada, también cometió crimen. Claro. Es evidente que cometió, pero como la justicia brasileña, ustedes saben, es muy muy rigurosa. Si uh -huh. no hay prueba cabal, la justicia no condena. O sea que no se esto sabe vale, si irá preso vale, o no. Sí, claro que esto que yo dije vale nada más para militares y empresarios. Claro. Para el pueblo, basta que sea negro, que ya es sospecho y merece estar en la prisión. Claro, eh, o sea que no nos cabe la, la expectativa de que pueda ir preso este militar. Mira... No, no, yo creo, por mientras están en, solo en las investigaciones no mm. sabría responder esto si él puede salir preso con esto o no, yo creo que no pero va a salir bien enredado del punto de vista judicial y esto va a tener un proceso claro. y al final del proceso si es condenado sí puede tener algún tipo de de prisión ¿no? mm. pero eso no, no sabría decirte Lo que sé es que es un hombre poderoso, ¿no? porque tiene el ejército atrás, tiene la extrema derecha del ejército atrás, entonces hay que ver si la justicia tiene fuerza o no para condenarlo, porque los oyentes deben, de, de, de, hay de radio de Centenario, deben decir, pero ¿cómo así? No, ¿cómo funciona la justicia brasileña? Pero ya están acostumbrados a saber sí. que es una justicia que funciona de manera muy elástica, Claro. dependiendo del momento se condena, dependiendo no se condena ¿no? Claro. Bueno Plinio, para cerrarlo, Lula está muy activo en lo internacional también, ¿no? se va a la cumbre del G7 en Hiroshima, en Japón eh, donde Brasil ha sido invitado y después se confirmó lo de la convocatoria a los presidentes de América del Sur eso que se ha hablado como un retiro para el 30 de mayo, pero la, es muy importante esta invitación a la al G7, ¿no? Sí, Lula se, se, se moviliza muy bien en el escenario internacional, va con, yo creo que con dos, dos, con, dos programas básicos, uno es su, su movilización por la paz mm. en Ucrania, que... para allá de lo que yo imaginaba, ha tenido más repercusión de lo que yo creía, uh -huh. pero Rusia le le da un poquito de oxígeno claro. y permite que esto funcione. Y Pero principalmente, yo creo que, que tiene la la, la, la, la, la responsabilidad de, de, de poner la bandera del medio ambiente, de la defensa de la Amazonía. Yo creo que estas son serán las dos líneas de de discurso de Lula en el G7 cuando decimos la defensa de la Amazonía eh, él lo quiere expresar en que impedir plata a las potencias para invertir en, en, en medidas hacia sí. la Amazonía Sí, en, en realidad la política del gobierno Lula en la Amazonía es muy ambigua ¿no? Uh -huh. hoy día salió una noticia importante que el IBAMAN, que es el instituto que cuida del medio ambiente aquí en Brasil prohibió La, la prospección de petróleo en la Amazonía sí. que era un pedido de la Petrobras entonces el gobierno tiene por la mano de Petrobras quiere hacer explotación de petróleo en la Amazonía, lo que es un riesgo ambiental inmenso, y con la mano del medio ambiente dicen no entonces el gobierno no sabe bien si está contra o a favor el, del medio ambiente cuando va al foro internacional hace un poco de propaganda Y, y pasa el gorro para pedir plata, ¿no? Cuando el problema del medio ambiente en Brasil es mucho menos plata y mucho más político, ¿no? La capacidad que tendría necesaria de, de, de contener el agronegocio, la mineración, los eh, garimpeiros, ¿no? Los, el, esto es la, la, en realidad lo que importa. Y para esto no, no sería necesario tanta plata, sería necesario fuerza política que el gobierno no tiene. Correcto. Bueno, Plinio, si no hay nada que nos estemos salteando, que te, te parezca importante dejar planteado esta semana, eh, te vamos eh, saludando desde acá, desde Montevideo. ¿eh? No, yo creo que por esta semana es lo que tenemos... Un gran saludo a ti, a Ángeles, todos los oyentes de Radio Centenario, siempre un gusto, la buena conversa que tenemos aquí. Lo mismo y valoramos mucho ese tiempo que te haces cada semana para conversar con nosotros. Abrazo, hasta la próxima Plinio. Abrazos, hasta la semana que viene. Fuerte abrazo.